a otra emisión de El Palermo de los Simios. Un programa eh, que podría ser visto como una especie de antropología de la monitud... ...o una zoología de la humanidad. Como sea, es El Palermo de los Simios, ustedes ya lo saben, no voy a hacer más presentaciones al respecto... ...porque <risa> tenemos noticias importantes que dar sobre el futuro del Palermo de los Simios. Pero antes voy a presentar al staff. Hoy, como si nada hubiera pasado como si fuera el primer día del Palermo, bueno, estamos casi todos eh, sin, sin Nicolayon, sin la máquina Walver, pero con y sin ola, Seba y sin Seba, para, y pero sin, con la gente que más importa, con la gente sin... que más queremos. Eh, voy a empezar, somos los mejores, podemos decir. Somos los mejores. De izquierda, izquierda <risa> a derecha, en sentido antihorario, aprovechando la dulce voz de Agustina Rolda. ¿Cómo estás, Agus? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿Sí? muy bien. ¿Cómo estás? tal? Buen día. ¿Cómo es ¿Cómo Antihorario Antihorario anti Pero anti -horario. empiezas de ahí Dije de izquierda a derecha Sentido de Está perfecto Está muy bien ¿Te Sí, parece sí, que me sí. saltías No, no eh, A mi izquierda sí, igual sí. A mi izquierda Custodiando El buen gusto Y la Y El mate Mi Siempre. amigo Nicolás Gullo ¿Cómo Nicolás? Emiliano Gullo Hoy tengo. No, no, no, no, Nicolás Nicolás. No, no, eh. fue, no fue una CB. Te vi cara de Nicolás y te tiré Emiliano y Nicolás queda bien. Emiliano Nicolás. O Nicolás Emiliano. Pero Nicolás Emiliano. Tengo, con la mano. Hoy tengo micrófono propio, mira. Tengo micrófono. Pareces el conductor del lobo del aire. Sí, el lobo del aire. Estás, estás muy, sí. estás muy. Micrófono y grandes <coughs> auriculares en la oreja. Claro, claro, sí, sí, sí, parece ¿vale? Parecés un, un conductor de una nave espacial. Lobo sí. de aire, Era un poco forzada ya la historia, porque sí. siempre con el helicóptero, siempre con el helicóptero, era como que medio cansado no había mucha sí. variedad. La verdad es la gran cicatriz que tenía, parece mi, cic mi cicatriz también. Me... Puede ser, si la cicatriz ah, que te cruza sí. la cara de lado a sí. lado. lado. Cara, la de, me decían la de... Cara, cara de... Al Capone. Sí. Cara de Al Capone. Cara <ríe> de Capón. Cara bueno. de cara un cartuchero, me decían caro con El Lobo del Aire Manu, primero te presento Manu Yanis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días tiempo? El Lobo del Aire Acá se vendió como el helicóptero fantástico porque era la moda de las series 80 s donde estaba también el, el auto fantástico claro. una serie insuperable yo me acuerdo que me encantaba no, creo que si la veo ahora me voy a mentir yo emitir. la volví a ver es tremenda es tremendamente es mala sea, sí es un Volkswagen Gazelle <risa> con, un, con un cursor adelante no es lo más trucho con un, vos... un teleprompter es como una <risa> sí, un infotrans sí, sí, sí. lo que no, tiene no, adelante no. bueno pero el helicóptero de un lobo del aire no, no hablaba por lo menos que le me hubiera hecho más bizarro todavía claro Eh, pero viste que acá hubo una moda de. una cosa que pega un éxito, entonces todas las películas y las series se empiezan a llamar así. Por ejemplo, eh, ¿dónde está el piloto? ¿No? Acá que, Juan Miguel dice que la moto fantástica también existió. También existe la moto fantástica, claro. ¿Y dónde está, dónde está el piloto? O la academia de algo también. Sí. ¿Eh? No, la Academia de Policía, la Academia de Conductores, Loca Academia de Pilotos. Y en realidad se llamaban de esta manera originalmente como como Como el pulpo teológico, por ejemplo. Buen día. No tengo Año. ni idea de qué es el lobo de aire. Pero porque vos sos muy niña. No es de mi época, es de otra generación, chicos. Es de otra generación. Pero era de épocas de series, donde uno veía series sí, dobladas... Sí, sí y series muy más muy bien eh. dobladas igual eh Sí, sí. muy bien dobladas no, el doblaje, doblaje al grande. que fuimos expuestos nosotros el de los cosa. 80 gran doblaje ahora todos series sobre falopero gente que trata más todo subtitulado pero, pero antes no eran todas las mismas voces por ejemplo la claro. voz de Mr. Burns está no, en no, todas no, las series no. la de McGeever no, siempre, siempre la de McGeever siempre va a ser la de McGeever <risas> o, la de, o la, de, la de Martillo Hammer también está Cameron, la... ben. Martillo Hammer te verdad Martillo Hammer una, una redundancia ¿no? porque es Martillo martillo. <risa> martillo, martillo, martillo, martillo, martillo, martillo. Martillo, martillo. Martillo, martillo. Una campaña de la mano dura tremenda. Sí, yo, la mano, un expresor <risa> absoluto. Una lavada de cara al sí, gatillo fácil. <risa> tremendo. Con <risa> Repi creo que logró que la sacaran del aire. Fue tremendo. Terrible. Iba matando pibes con Magnum 45. <risa> Sacando el chumbo de cualquier momento. Hay un capítulo cortito, hay un capítulo que entra a un supermercado y el tipo dice pará que yo lo ve choreando y dice yo choreo porque necesito comer le dice el pibe ah vos querés comer hijo de puta le dice y le empieza a tra hacer tragar todo el supermercado hasta que el chabón vomita no la no es, no, sí, la, es la, era, la, era e la era Reagan produjo <risas> cosas muy copadas eh, ver, produjo pero, un par de invasiones un par claro, de, un par de varias guerras sucias eh, después un poquito de guerra fría un poco de amenaza nuclear <risas> y tipo se serie donde el abuso policial tortura la en la televisión claro y MacGyver Y también, lo volví a ver hace poco, yo vi la foto esa de, de Maggiro, ayuda. era, era tu mentira, era un verso absoluto, no había ningún basamento con la realidad ni con la física con ninguna ciencia. Sí, sí, yo no, no, no inventaba ver. nada. No, no, no, no. Yo no lo podía ver con mi papá porque mi papá todo el tiempo me explicaba cómo eso no era posible. No me digan, eso. cómo eso podía hacerse de otras maneras, y yo me moría porque para mí la tarde con mi abuela y mi tía abuela, mirando a era lo más, era como estar con Patti y Selma claro, mirando a y Selma yo tanto es enamorada estaba, yo un besito le daba. Después la veía con mi viejo y mi viejo me decía No, ay, estas cosas no le des bola de televisión escúchame ¿cómo vas a hacer con un fóforo? No sé Bajame, decime que Papá no, no existe y estamos y, y... Agustina, igual buscate la foto de MacGyver hoy ¿Te Se te va a caer ¿Detonado? ¿No les... Si ah, te gustaba un poquito, ahora no te gustaba Richard Dean Anderson Buscala y posteala, buscala y posteala Sí, esto es radio verdad Y otra serie que yo creo que me hice Trosco Por, por, <risa> yo no sé por otra serie que vi. Ve invasiones extraterrestres Uf, Uf. Qué, gran serie. qué buena que estaba la Diana, por Diana favor. era tremenda ¿Y tú, su sueño Diana era una, sí, una, una bomba, bomba. Una bomba. Aparte, sí. Tragándose la rata Sí, tragándose la rata <risa> o sea, cerrame, cerrame la radio <risa> Diana, Diana <risa> tragándose la rata Basta, Nahuel Era para cascarse a lo bestia sí. Bueno, de chico, eh, me, me pegaba mucho esa serie. No mucho. se metan con MacGyver, dice Juan Miguel. <coughs> bueno, yo creo Estoy que, que la, la es ah. un poco MacGyver. Es sí, un poco MacGyver eh. sí, sí, es el mes sí. que entre MacGyver y alguno de los <risa> bullies. <Bueno, risa> eh. <risa> eh, me mataste, me mataste. Bueno, un beso a Juan Miguel. Bueno, eh, antes de iniciar la picadita de noticias, eh, yo le voy a pedir a, a Nacho que me baje, la, que me saque la cortina. Opa el Palermo de los Simios podría desaparecer lo que tengo que decir eh, el multimedio que nos banca no, cuyo nombre no voy a decir pero tiene tiene nombre de árbol de frutas eh, y, y, la, y un apellido parecido al de un tenista eh, está siendo amenazado por la desinversión del 7D ahora puede volver la cortina ya pasó el momento solemne eh, Así que es probable que después del 7D el paramo de los simios no se siga emitiendo. <risa> está la foto de <risa> no, Bueno, esta es Raya <risa> Uy, tremendo. Ay acaba, no. Acá Ay, gracias Juan Miguel. Ay chicos, no saben lo que es. A ver, ¿no? Es como MacGyver, pero que se comió a sí mismo y ah, le Se rompió el auto. se el auto. No, está hecho mierda, no. Bueno, está gordo, está gordo MacGyver. Para ahí oh, es, por... es muy fuerte lo que estás contando. Lo que estoy contando ¿no? Sí, perdón, a... no, lo que es muy fuerte. perdón, discúlpame, lo que estaba diciendo. Fuerte. Sí, que podemos desaparecer como clarín. El cole no, no, no, tan parece mal. Parece eso. que hablé con, hablé con el como me toca a mí como líder de esta manada, hablar con, con nuestro inmediato superior que dijo que no se cortó el chorro una guita, se va a desinvertir y el parlamento los simios deja de, de existir. Yo estoy abriendo la convocatoria ahora a una resistencia cultural. Como la, de, como la de nuestra inspiradora, música inspiradora, Elisa Carrillo, aquel el uno de, el uno de todos los que quieran que el Palermo los no se siga emitiendo, se acerquen a la colectiva, a la radio, a la a reclamar por más seguridad, a reclamar por digamos, es una, yo lo digo, pero es espontánea, lo que te propongo. <risa> yo estoy como todo. No, no, va a haber micros, pero es espontáneo igual. Si el que quiere viene el que no quiere no viene. A reclamar. eh una sola bandera que es la bandera de Palermo, traigamos, ¿eh? Y sobre todo reclamar lo que es justo, que es la libertad, la más libertad, ¿eh? Así que bueno, el uno de ellos están invitados a, a la cara colectiva, tenemos ba parece que va a venir Pilar Lazuna. ya como <risa> <que viene>, ¿eh? <risa> está está está acá con nosotros Pilar Lazuna. ¿eh? Sí, sí, sí, está por venir, está por... Sí, le están gustando, le están gustando los estados de Facebook, está acá, está acá. Hola, oh. Pili. Bueno, Pili. Hola, Pili, <risa> tipo como que bueno, nada. Bueno, Es ¿no? medio lobo el aire esta música, ¿no? Sí, sí. para, para, para, para, para, para. ¿No es verdad? Dale. Para, para, para, eh, para. Bueno, dale, a mí me sí? Dale. Sí, ¿así? dale. Eh, eh, nada, entre todas las cosas que pasaron, lo que a esta mí semana. más me choqueó y me parece que por fin esta justicia peorra que tenemos sirve para algo, Blackier fue procesado por los secuestros, por 30 secuestros sucedidos en Jujuy, por uh -huh. los 20 y pico que pasaron en la noche del apagón y cuatro que se dieron en la misma noche, en la madrugada del 24 de septiembre de 1976, uh -huh. que se hicieron con autos del ingenio Ledesma con inscripciones del ingenio Ledesma eh, bueno varios de las personas que fueron secuestrados el 24 de septiembre que uno de ellos era se llama la causa Aredes que bueno tiene que ver con con cinco víctimas y esta persona eh, Aredes todavía sigue desaparecido lo tuvieron más de un año secuestrado eh, con torturas conocidas y etcétera varios porque uh -huh. justamente se sabe por los testimonios de la gente que estuvo detenida con él eh, Lo soltaron un año después y todavía no se sabe dónde están las otras cuatro personas que habían sido detenidos con él, con, con los autos del amigo Blackier. Eh, sí, hoy son ex detenidos desaparecidos, pero bueno, en este caso no. Y todos los que desaparecieron la noche de junio del, del 77. La noche del apagón. Sí. La noche del apagón. Eh, la, la mayoría no se sabe dónde están, así que... La quiero, ojalá te pudras en la cárcel. Por ahora está procesado. ¿Qué quiere decir procesado? Claro, exactamente. No, por ahora está embargado por alrededor de 11 millones de dólares y también eh, tiene prohibido salir del país. Tiene que quedarse acá. Esto no quiere decir que tenga una pena firme pero por lo menos ya está siendo sí, procesado. Que ¿Pene firme. No, una pena firme? no, pene firme a esta edad no creo ya, que no, tenga pero... y si lo tiene, se lo cortamos. Capaz porque... que se ahora, se si estaba en prisión, capaz que lo va a tener... Que lo va a tener un poquito más tener, seguido, ¿no? Va a tener bueno. un pene firme, pero por, otro, por otra vía. Está bien, está bien. Bueno, eso, no está, no es una condena firme, pero por lo menos... No se que se lo van a culear en la cara. Se lo bien. van a culear lindo y me, me va a parecer... Juan Pedro aquí. Si no quiere, me va a parecer que está Juan bien. Si llama. quiere... Eh, Juan Pedro claro. Juan Pedro se llama Juan Pedro Lequeo, no o sea, sale ese nombre. El nombre completo no, no Zucker, me sé. Carlos Pedro. Pedro. Carlos Pedro. Juan Pedro Carlos persona. Pedro. De hecho, lo condenaron a él y a um, Lemos, que es, era el segundo de la, de la empresa Ledesma en esa época. ¿Quién podría considerarse a, a Blaquier como el autor de la leyenda del familiar? Usted conocen la leyenda del familiar, ¿no? Sí, lo contamos acá en el Palermo. Lo contamos bueno. Pero fue antes, la, la leyenda del familiar es sí, muchísimo antes que la pagó. Sí, solamente ¿no? la familiar Resumidamente, de, era familia es la de leyenda del, del familiar? A los trabajadores del ingenio se les hacía creer que existía un animal, una especie de perro enorme que se llamaba el familiar, que por las noches se comía a, a, a, a algún peón, así, teóricamente al azar casualmente los peores que el, el familiar se, se comía eran en general aquellos que protestaban o que pedían mejores condiciones o que eran más chúcaros que los otros el familiar no era otro que el patrón que los mataba se claro. <ríe> los llevaba de dentro del ingenio y les pegaba un tiro pero o sea esa herencia la herencia del familiar es la misma que, es la misma concepción de la noche del apagón digamos se entiende el patrón que decide sobre un pueblo a ver a quien se lleva a quien no, ¿no? Es una oscura manera de mantener viva la, la tradición del familiar, sí. esa tradición patronal de los ingenios azucareros. Acá Juan Pablo Martini dice por Facebook que eh, espera que blaquier sea la primera ficha de un efecto dominó de empresarios cómplices y denunciadores. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, esperemos que sí y... Esperemos que sí. <risa> <risa> a tirar hagamos más, pero todo lo que no. podamos para que así sea. También, dale, ¿no? dale, bueno, pasamos de tema, boom, picadita. Bueno, la otra noticia está muy relacionada con una de las que fue las bandera, una de las banderas de, del 8N, uno de los reclamos. Ah, o sea, o sea Pura... que seguramente <risa> sí. rueda... Estás como sentar <risa> está sí. acá. ¿Subiste algo? A lo, a lo, espera, a, a lo, ¿cómo se llama este periodista? A lo... El de rulitos, ay, se me fue en bajul. Eh, Dani, ¿estás drogada? En este momento estás drogada, ¿tenés no, no miedo? estoy drogada, tengo miedo, sí. Tengo miedo por las cosas que dice gente, como por ejemplo esta chica que estaba el día del 8N. A ver, escuch escuchamos a Pilar Lasuna. Un asunto que yo no quiero discutir con vos, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas mostrado... Te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias, eh, de verdad. Eh, lo único que quiero pedir es por la Fragata Libertad, por los que, la gente que quedó allá cuidándola. Eh, ahí viajó mis abuelos, viajó mi papá, viajó mi hermano. ¿Vino opina la tripulación de la Fragata Libertad? Sí, pero el barco para nosotros es mucho más que un barco. Vos estás acá, eh, Déjame entenderte. No, no quiero... No, no, no yo te quiero para preguntar. Para vos, no, bueno, no, no, no, no, pero... pero eh, es un pedido, yo te sí, quiero es un pedido. Sí. Que cuidemos la fragata Libertad. Sí, que traigan, intenten traerla. Y que hagan es válido tu sea. reclamo. O sea, vos no, estás acá vos... para que cuidemos la fragata Libertad Oigo. y que vuelva el barco. Sí, y te recomiendo que le pidas a tu productor o a quien a quien te manda vos a, de ir hasta allá y conocer esa gente y, y ver cómo está viviendo y ver lo que es el corazón. A a barco. Sí, la gente que lo está cuidando en Ghana a la fragata Nada, eso, quiero pedir eso. Nada. No, Te quería decir algo para que sepas, los únicos medios que estamos abriendo el micrófono para que vos puedas pedir que cuidemos la fragata libertad somos nosotros. Bueno, Pilar Lazuna, ¿eh? eh, muy preocupada por la gente que está cuidando... Eh... <risa> sí. Por los ganeses, digamos, por la gente, digamos. Claro. Quiere que la traigan de vuelta, por, por favor. Una, me... Y darlas una, un internacionalista que habló con nuestra cronista en la marcha del... Sí, <risa> nuestra del cronista. Era, era el culpo de la FICO, ¿no estabas haciendo vos la entrevista? No, era, era Cintia no. García, que hizo la famosa cobertura, medio polémica también, da para para debatir, ¿no? Si sí. estuvo bien, no estuvo bien, etcétera. Eh, no, debatamos nada no, estuvo bien, sí, todo bien, bien. sí. No, no, no, estuvo bien ya estamos debatiendo, Estaba hasta los diez minutos que no, Ya no, no, no, no, no, no, no, no, terminabas hasta teniéndole cariño a la, a la gente que estaba ahí no, no, vos les, no, sé, lo, tuve, no lo último que no, le voy a traer es cariño no, pa no, no me parece una mina pelotuda no me parece una mina pelotuda me parece una mina muy preparada me parece que estuvo muy bien toda el, la cobertura que sí, hizo la que dijo, hasta la... el momento <risa> <risa> hasta el momento que alguien dijo que Cristina era millonaria y ella dijo vos tenés pruebas de eso y ahí no estuvo bien cuanto. estuvo bien que cumpliera ese rol en esa marcha hasta en un punto Un rol bastante... No, está bien, pero... Ahora, fuera de broma. Para, para, para, para. Para, para, para. Para, para, en serio, para, para, para. Ahora, para. Pilar Lasuna. <risa> no la dejó hablar a Pilar Lasuna. La mina se es formó. Que Pilar Lasuna solo quería decir que por la fragata y los ganes. quiero que <risa> Un dato que se nos pasó. Pilar Lasuna, su padre, su abuelo y su bisabuelo son los tres oficiales de la Armada. De la Marina. De la Marina. De la Marina. Señoras y señores, estamos hablando de una familia Para nosotros la, la Fragata una, es mucho más que un barco. La familia Lazuna, para ellos son mucho más que un barco. Claro. Es algo más. ¿Es, es tan algo... mal que me sobe un huevo la Fragata Libertad y todo lo que gira alrededor de ella? Eh, está muy mal. Eh, no, está muy mal el aire a chica. Por favor, eh, te, te vamos, el, no micrófono. el micrófono. No me interesa. Cerra el micrófono. Cerra el micrófono. Ok, chau. Eh... No, o sea, bueno. está muy bien y por eso digo no vamos a hacer un raconto de que está, estuvo pasando todo este tiempo con la fragata libertad lo que sí decir que esta semana el canciller Timmerman dijo que bueno se vencía el plazo para eh, evitar que se vaya al tribunal del mar que es donde se va a ir el 29 y 30 de noviembre tribunal del mar eh, tribunal eh, del eh, el tribunal del mar está en medio de no isla el juez no es otro que Neptuno <risa> <risa> Aquaman es el fiscal no, no, no, <risa> no, no, no, no, y el padre es de la la sirenita cómo se llamaba y David Jones es uno de los viste el, el, el hombre pulpo de está bien, está bien. no bueno, ves nada sí, vos sí, sí, sí, sí lo entendiste Nacho David Jones sí, sí, sí. el de cara de pulpo el, el, sí, claro. de, ah, de, la, de los piratas del caribe oh, bueno. de ese que es ese es, es, <risa> no sé, es escribiente no sé ese escribiente bueno, bueno ¿y tribuno, qué pasó? tribunal ¿Van del mar Neptuno van a ir al tribunal del mar finalmente no puedo, yo no puedo alargar a ver dale dale dale Este, y además lo que pasó fue que esta semana el director de el, del puerto este de Ghana Denunció por desacato a los marinos Porque bueno, intentaron sacarlos Y parece que empezaron los marinos a los manguerazos primero Y después, bueno, ya sacaron los fusiles. Yo no haría yo no haría un duelo de manguera con los ganeses, te sí. digo. No. Ni de fusiles tampoco. Porque, ¿Qué? digo, no, de fusiles tampoco. Pero sobre todo, no pelar la manguera delante de un ganés. Yo creo que, yo creo que en el puerto de... El de, en, en el puerto de Ácara, te en tema, tema. En tema, en tema. tema. En, en tema, si pelas, te matan. Dicen, no, puede prohibir pelar manguera. dice no, no. Bueno, la cuestión es que ahora queda el capital, quedan 44 tripulantes. Ah, te tenía me mentira lo que decía Cintia Jotón, de que volvieron todos. Cintia Jotón, Cintia, Jotón, Cintia Jotón. de García, ¿cómo se llama? <risa> <risa> Ahí es muy complicada, el escenario político está muy complicado, yo lo no entiendo. Y están amenazando de dejar sin luz eh, y sin combustible a la fragata. Así que, auto, dejaron, auto, dejaron sin luz a la mitad de capital. Pero el... se no se, auto, no se el, la fragata. El interruptor equivocado. Y sí, la cagaron. Ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Bajaron... Timmermans, Timmermans. Es una dictadura. <risa> <Basta>. <risa> Seguimos. Bueno, lo que quiero decir, espera, eh, el, prim el, el primero el de... yo, yo quiero que vean la remerica de Nahuel. Ahora en un instante le vamos no a sacar la una foto. No, le vamos a sacar una foto, quiero que vean ustedes, nosotros, y después eh, la hinchada que nos está siguiendo, ahora la subimos. Muy de, muy de macho, ¿eh? Sí, sí. Es una, es una vaquita, con esta o sea, vas a la gana. Sí, a magriar. Voy a hacer la el. El música con sentido de hoy quiero decir una cosa esta me la regaló el loco Ramírez ¿eh? que le mando un beso que está que tierno ah, la remerita es la regala, digamos que es una vaquita, vaquita, una, es una, vaquita, vaquita una vaquita pero una como es un dibujito un nene de seis años No, vaquita media maraca una vaquita, me una vaquita mm. medio anime eh, Pilar Nazuna va a estar eh, con esto se vamos tienda, va a estar el, el, el 1D acá probablemente conduciendo el programa mm. de ella eh, tipo que preocupada por, por que ganas. la vuelva de ganar, la frata la libertad frata. Mm, para ella es más que un barco ¿entendés? <ríe> bueno Sí, eh, bueno, otra cosa, eh, el femicidio ya es ley en el Código Penal. Ya es obligatorio el, el femicidio. <risa> <risa> sí, eh, para para, para machuero de Femicidio para todos y todas. Voy a, a, a mi señora que ya no hay excusas, el femicidio <risa> es el, el sol, prepárate. O sea, hasta ahora zapaste porque no se podía. Bueno, ahora ah, sí, ya es ley, bueno, ya es así ley. que <risa> podemos, podemos todos. P -p -p -p -matar. Bueno. De mucho lo, lo interesante tiempo, ¿no? es que después eh... de mucha, de mucha lucha de las organizaciones de mujeres se pudo, se pudo hacer que la, la ley argentina reconozca que hay, existen homicidios y existen homicidios empujados por eh, diferencias de género, por discriminación de género, y eso es algo que las mujeres padecen mucho, padecemos muchísimo en esta sociedad los últimos cinco años un montón de mujeres han muerto prendidas a fuego por sus parejas por sus exparejas lo cual hace que aparte de ser un homicidio que tiene la tenía la máxima pena en la Argentina de hasta 25 años ahora justamente por el agravante del de que sea una persecución por el género y por el vínculo Eh, hace que por primera vez en Argentina tengamos cadena perpetua para algunos, ah, mira, mira. para algunos crímenes que son en este caso nada más. No es una figura nueva que se crea al código penal, pero sí es un agravante para el homicidio que tiene como pena máxima el de 25 años. Eh, a diferencia de cómo, de cómo se entendía antes el fe, de hecho no existía como categoría pero lo que, se, eh, lo que sí existía antes era el, el homicidio agravado por el vínculo y siendo pareja, expareja y qué sé yo en este caso ya directamente ni hace falta que se, se demuestre que ahí hubo concubinato o lo que sea con que se pueda demostrar que había una relación de pareja eh, claro. ya entra dentro de la categoría de del femicidio. Igualmente, bueno, vamos a ver ahora a partir de ahora de que se aplique pero, digamos, todos los últimos casos que estuvimos viendo de femicidios muy horrorosos sí. eh, tenían la máxima pena posible y ahora habría que revisar, digamos, las leyes no son retroactivas las modificaciones del código penal menos, así que los que ya fueron condenados no van a poder volver a ser condenados por el mismo <risa> crimen, pero de acá en adelante veremos cómo... sí Igual está bueno así. siempre decir que aunque que si bien está, está bien que se se pene con mayor rigor eh, cuando se agrava por el vínculo cuando es una cuestión de género. Tratar también de evitar llegar a estas cuestiones. Bueno, lo que claro. sí ocurre mucho es que la justicia, la, la institución policial y, y el Estado no puede responder a la cuestión de cuando una mina dice mira, tengo a mi marido me está amenazando de muerte todos los días. Bueno, es eh, una... ¿Restricción? Sí, ¿no la restricción inclusive, sin inclusive sin llegar a eso antes, digamos. Cómo estamos constantemente criando hombres y mujeres e, e, intrínsecamente patriarcales, machistas, que creen que justamente eh, el, la diferencia de género es algo por lo que... no Ni siquiera llegar a matar, sino nada, la discriminación más elemental. La, bueno, sí, o la violencia verbal, la, la, la, la guasada callejera, todas esas cosas, la verdad que son, son el simiente, la simiente... De, de lo que después es de el femicidio dije, muy bien, la, cimienta. la muy bien. Sí, no. El, el o la ¿viste? la o cimienta eh, es como el semen del, del femicidio digamos el, se, el, semiente. el semiente el semiente pasamos de tema bueno eh, este domingo la, la policía metropolitana barrió cual si fuese mugre de, de constitución de la plaza constitución a los vendedores <coughs> ambulantes que están instalados así ahí hace años y años Eh, fueron de madrugada, desalojaron Y lo que denuncian los vendedores ambulantes Es que además les robaron cosas como las, la mercadería Y las heladeras que tienen ahí Y estuvieron movilizándose eh, El miércoles, el jueves, el martes Marcharon al Ministerio de Espacios Públicos Que es quien dirige todo esto Porque claro. están haciendo una remodelación en la plaza Y bueno, decidieron que no quedan muy bien ahí los, claro. los vendedores Eh, esto fue además sin notificación. O sea, no es que les dijeron, che, se tienen que correr, si no se corren los rajamos, sino claro. que directamente los rajaron. Eh, muchos tenían permisos. Son 25 puestores de los 25. Hay dos que quedaron porque, eh, digamos, tenían ya... Les reconocieron ese permiso que tenían. Ah, Pero, sin embargo, había muchos otros que, de hecho, estaban pagando un canon a, eh, de higiene y salubridad Eh, al gobierno de la ciudad y sin embargo, bueno, ni, cu ni con eso reconocieron ah, el, el estar ahí. Así a que... mí yo escuché a un, a un puestero decir que lo dejaron en la calle eh, <risa> y yo pensé, bueno, pero ya estabas en la calle ¿no? pero Bueno, digo, muy complicada la cuestión, ¿no? Porque me gustó mucho la expresión que utilizaste de barrer, porque realmente no es que los tipos... Es barrer, Es barrerlo, realmente, porque los tipos siguen en la calle, pero... Estaban ahí Pero ahora están protestando ¿No? <risa> ¿Listo? Claro. Están bueno. protestando En la calle también, sí. Bueno Y para cerrar Este bloque Este pequeño bloque De, de picadita Si yo les digo eh, Henry de Jesús López Londoño Ya sabemos todos de No, no My blood de... My blood Exactamente Mi sangre Mi sangre Porque bueno Después de haberlo detenido de, de, de, de, en, en un restaurante Pilar eh, no se comprobó que fuera, que Pilar las no se comprobó todavía vínculo alguno con Pilar las una, capaz que, que compartían el country, capaz, seguramente tiene su casa en Nordelta, Pilar, sí, sí. Su casa. Una, de casas, una de sus casas, una, sí, claro, está bien, este, bueno, ahora salió a declarar, después, bueno, que lo tuvieron en, en ese raid que tuvo eh, después de pasar por muchos países, eh, estaba con, con pasaporte venezolano y demás, eh, salió a declarar salió a hacer declaraciones y dijo que tiene miedo de, de pidió de que no lo extradite Argentina-Colombia porque tiene miedo de que bueno de que lo, que lo, lo, que lo, sí, lo boleten, de que lo boleten eh, loco, dice pico. que es un perseguido político y que lo quieren callar ¿y viste las, las caras? las distintas caras de él no, no eh. si sí, yo vi hablamos de eso ¿sí? no pero apareció el tipo se modificó la cara superó la cara cirugía nariz todo ojos, ojos. ¿Sí? un alemán parecía antes ¿Ah sí? No. No alemán no, pero. No, pero... pero era muy un alemán, pero muy del sur. ¿Viste como un alemán? Bueno, así no. Un alemán muy de Turquía. Bueno, y este, él, él obviamente rechaza, dice que nunca movió un gramo de cocaína. No. Así lo dijo. No, de a gramo no va a mover. Sí reconoce que. Escuchame. ¿A toneladas? Sí. <risa> un gramo solo no. Este, obviamente sí reconoce que él estuvo en una fuerza para el militar, etc. Eso es, eso es lo que sí reconoce, pero que lo de la cocaína no, nada que ver. No es lo suyo. Este, exactamente. Y bueno... Respeto, pero no comparto. <risa> respeto, pero no comparto. Eh, y bueno, se está, está en ese trance ahora la justicia argentina, definiendo a ver qué hace con... Este, Yo no sé si era el más buscado acá, viste que lo vendieron como sí, el más vendieron. buscado del mundo. A ver ¿no? si le un poquito a mi sangre. Yo lo veo así, medio bastante, bastante mantequita. ¿eh? Sí. Y lo que dicen es que también están, eh, están averiguando si ese si él no fue el que mandó a matar a esos dos colombianos en su momento, en el center, en el estacionamiento ¿Se no no hacer... acuerdan? Le van, a hacer una... le van a hacer un ADN. Para mí le van a empezar a caer. Y él dijo, no toquen mi sangre. Eh, no toquen mi sangre para mí le van a caer con todos los casos que estén ahí perdidos que tengan ver con colombiana. <risa> no que ya. eso es, digo eso es un veo preocupante yo tengo unos compañeros el de la facultad de ¿sí? colombianos que lo han detenido así y que se lo ha parado la policía porque lo han puesto a hablar qué sé yo y lo han este, obviamente puesto contra pared requisado decimos dónde tener las armas drogas digo, sí, Marco lo, Marco claro la, digo la policía es como el nuevo este el nuevo... el nuevo... chiche para acá, claro. la cara. Claro. ¿Viste que dicen que el, el el azul es el nuevo negro, viste, en moda? Bueno, acá el, el colombiano es el nuevo boliviano, digamos. No entendimos. Viste que cambian las modas. Las sí, ahora modas. ahora, ahora el, el, el, el inmigrante indeseable es el, el, el colombiano, el ¿no? de, de, de moda. moda. Claro, sale de moda. Bueno, bueno, y, y para... no dice nada del eh, amigo, del hijo de Escobar, Cavitia. No está con... no lo visitó nada. No tiene nada no, que ver. No. Sí, yo soy y está el hijo acá. El Escobar Desde El calijo para... El hijo y la mujer. Bueno. Porque lo y... no que un gordito alto. Bueno. Y bueno, para ya irnos... Gordito alto colombiano, Ya irnos pensando en, eh, bueno, en mi sangre y demás, que ya creo que lo hablaron, pero que es muy buena, muy buena muy Buena mi sangre. sangre este, muy buena apodo mi sangre. Vamos a estar, vamos, bueno, vamos escuchando un tema musical Dale. de Los Tigres del Norte, una, la banda legendaria mexicana. Un narco corrido. Es un claro, exactamente. En este caso es un narco corrido. Se llama jefe de jefes. Ojo, ojo con meterte con mi sangre o con cualquier otro jefe. Con la iglesia eh. Ahí estamos entonces. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale ahí va. Los pollos que apenas nacieron ya se quieren. Participativa. Comunicación Alterativa. Politico con. y Dia políticos Politicon, entrevistas y comentarios políticos los jueves a las diez de la noche los jueves a las diez de la noche, noche. Politicon, Dia y lobos políticos ¿Estás escuchando la colectas Estás escuchando la colectiva la ¿Estás escuchando la colectiva? <ríe> la colectiva No puedo hacerlo de otra manera no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva Construcción participativa Comunicación alternativa -A. A tres años de la sanción de la nueva ley de medios Sí Tres años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la vigencia del decreto 527 del año 2005, que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad del espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión. ¡No, no! No, no, no lo mido, no. Exigimos la derogación del decreto 527 del 2005 no, no, no. Red Nacional de Medios Alternativos no, no, no, no, no. www.rnma.org.ar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 Estás escuchando El Palermo de los Simios. Muy bien, volvemos, segundo bloque de El Palermo de los Simios... Eh, Voy a recordar las vías de comunicación, igual imagino que ya todos las saben, luego de más de un año de fidelidad radio escuchante. Eh, Nos pueden mandar un Facebook, alguna cosa al Palermo de los Simios, o mandarnos un mail al Palermo de los Simios, arroba Gmail. Pueden intentar mandarnos algo al Twitter, pero no sé, si lo seguimos revisando el Twitter ahí. Ay, ah, ¿sabes que No. Bueno, bueno, la voy a abrir. Arroba Palermo Simios. Está abierto el de Emiliano Bullo. Bueno, y si no nos mandan un mensajito de texto a nuestros queridos teléfonos. Eh, ah, ¿y ¿Tenemos algún mensaje, alguna, alguna comunicación, algún saludo? Sí, igual estoy re en contra de que un año y pico después me, me agarres tan distraída, boludo, para los saludos. Y pero bueno, pero. Me parece como fuerte. Me parece que te dormiste los laureles. Me dormí en los laureles. Por eso nos van a, nos van a, cuando venga el 7D nos van a, nos van a desinvertir, porque no estamos generando ganancias. Anabela Carretero nos invita a un show en el sur, en Bursaco hoy. Ah, dice ¿sí? que el sur también existe es un festival que se llama Deshoras no es un festival es, es un tocada, centro cultural digamos. es un centro cultural que se llama Deshoras sí y va a tocar Martín Vicente Trío hoy a las 21.30 sí hay, el sur también existe y hay mucho jazz en el sur ¿eh? parece que no pero también sí sí que hay hay jazz hay bueno hay de todo pero jazz también hay bueno Eh, estamos acá con un, un grupo de invitados eh, que forman parte del Comité por en Apoyo a las Masas Sirias, eh, o, o Comité por Siria, lo pueden buscar también ahora si quieren y hacerse amigos en Facebook. Eh, que es un comité de apoyo a, mm, al pueblo sirio que, eh, bueno, hace ya casi dos años, desde marzo del año pasado, eh, está viviendo una situación muy similar a la que se dio en otros países del norte de África y del Medio Oriente eh, a partir de digamos, la, esta um, ola de críticas y de, eh, digamos, de, re, de resistencia y de, de pedidos de, de cambio en los en lo que son estos gobiernos eh, muchos eh, dictatoriales o enquistados en el poder hace mucho tiempo en el norte de África. Pero les voy a dejar a ellos que se presenten y que nos cuenten un poco Eh, de la situación eh, de las masas sirias y de lo que está ocurriendo allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Palermo de los Simios. Gracias, gracias por la invitación y el espacio. Eh, bueno, mi nombre es Federico, este, estamos acá con Pablo. Andrea. Caribe. Y bueno, no, el, a modo de presentación somos un grupo de compañeros, el Comité de Apoyo a las Masas Sirias surge en... Eh, en marzo de este año en la Facultad de Filosofía y Letras eh, está conformado por compañeros estudiantes independientes que se fueron sumando organizaciones eh, obreras eh, eh, movimientos desocupados y bueno, fue en base también a un llamamiento que sacamos para que el apoyo sea de forma internacional al, al pueblo y los trabajadores sirios, fue tomando forma también a nivel mundial con con varias organizaciones del mundo que se fueron sumando y adhiriendo al comité como en ejemplo en Chile, la Aces la, la Asamblea de Estudiantes Secundarios que del año pasado y sigue hoy luchando por la educación gratuita en Chile eh, están en el comité y bueno, organizaciones de Japón, Venezuela Colombia, Bolivia Brasil y como decía acá Nahuel, Nahuel. Eh, no, bueno eh Surge principalmente en base a un llamado eh, que hacen las milicias revolucionarias libias en marzo de este año frente al, a que se recrudece el, la masacre en Siria. Eh, como bien dicho, dijo Nahuel, en Siria empieza la revolución en, en marzo del año pasado. Eh, es parte de todos los procesos revolucionarios del norte de África y Medio Oriente que se iniciaran en Túnez. ...en diciembre del 2009, enero del 2010... ...no, diciembre del 2010, enero del 2011, perdón... Eh, ...principalmente, sí, contra los regímenes dictatoriales en el poder... ...pero el motor que fue el, los levantamientos revolucionarios fue el hambre... ...fue el pan, en el medio de la crisis económica hubo un aumento de precios... ...generalizado del 200% principalmente en el pan... ...en todos estos países que son monoproductores, digamos... Y empezó una revolución eh, significativa Por ejemplo, el nombre de nuestro boletín Que lo pueden encontrar en el Facebook El Facebook es Comité por Siria Que es con X el por uh -huh. eh, el, Nosotros tenemos un, un medio de, de comunicación Que es el, el boletín del comité Se llama Mohamed eh, Wasusi Que es en, en honor al, al joven tunecino que se inmoló. Eh, me, no, representa mucho del, de la juventud y toda esta generación que entró en combate digamos, en, en la revolución el norte de África y Medio Oriente que es un joven tunecino universitario que tenía título de técnico eh, en sistemas y el, digamos, lo que le ofrecía el sistema era vender chatarra y fruta en un carro en las calles de Túnez y que ni siquiera ya lo dejaba porque le fue arrancado eh, por el medio de la represión del, del régimen de Ben Ali la oportunidad de, de subsistir de esa forma y le sacaron el carrito y como forma de protesta inmoló a Lobonzo como le dicen allá que es, se prendió fuego y despertó un, un sentimiento de indignación en toda la población en todas las masas tunecinas que entraron en torrente revolucionario y en semanas tiraron a Ben Ali Y ahí fue un reguero de polvo en toda la región que eran las mismas condiciones en Egipto, Libia, eh, Siria, estuvo también Bahrein, Yemen. Eh, o sea, en todos lados. Que sigue hasta hoy con las masas Jordán y Palestina que hoy Palestina digamos, que es parte también de la represión en, la, en cuanto está llevando el régimen de Al-Assad están sufriendo el bombardeo ya sistemático otra vez del ejército sionista. Ahí. Sí. Eh... Explicaba El Comité surge un llamamiento de las milicias libias que derrotaron a Gaddafi y sentían este sentimiento que es una única revolución en el norte de África y veían cómo el destino de su revolución eh, en Libia estaba atado a, a lo que pasase en Siria eh, y en derrotar justamente al, a, al genocida al-Assad que empezaba ya en ese momento a hacer ataques sistemáticos en, en toda Siria, con tanques, helicópteros artillados, entrando a los barrios obreros y masacrando eh, mujeres, niños, ancianos, de forma sistemática. Y bueno, hace un llamamiento a todas las organizaciones sobre a nivel mundial, nos llega a nuestras manos y dijimos, algo tenemos que hacer, y ahí arrancamos. Y arrancamos haciendo actividades, y precisamente ese llamamiento, y fuimos dándole forma a este comité que que bueno, principalmente tiene como objetivo romper el silencio que existe frente a semejante masacre y en defensa también de las masas y de los revolucionarios sirios que lamentablemente son muy eh, calumniados en cierta medida por, por muchas organizaciones quizás que de derechos humanos que se dicen de derechos humanos y, y también se reivindican de izquierda y que lamentablemente le están dando la espalda a, ese, a esa revolución, a ese genocidio y no están haciendo nada, moviendo ni un pelo y no solamente eso, sino que dicen que eh, los revolucionarios, las masas que enfrentan a la sala de dictador y dan su vida en eso eh, son agentes del imperialismo, tropa terrestre de la OTAN o células terroristas de Qaeda precisamente diciendo que todas estas revoluciones que surgen por el pan, por el hambre, por la libertad, por la independencia nacional, están armadas por el imperialismo yanqui para eh, recambiar gobiernos a su favor, como si los que estuviesen y los que estaban hasta ahora no estaban a su favor. Claro. ¿Y cómo ven ustedes en general la, la intervención de, bueno, tanto de Estados Unidos, de, de la Unión Europea, digo, de los países de la Unión Europea? Porque es verdad que hay como una cuestión ahí, eh, como eh, qué hacer están interviniendo claramente, como digo, pasó están interviniendo digo claramente como pasó en Libia, este, y también es una posibilidad digo, de que el desenlace o el desenlace parcial sea lo que como pasó en Libia, que en realidad fue bastante eh, eh, como un gobierno, bastante pro Estados Unidos ¿no? sí, sí, y hay... demás. Bueno, sí si viene, eh, como vos decís, eh, en Libia, intervino la OTAN y justamente la izquierda, algunos partidos de izquierda se agarraron de eso para decir eran tropas terrestres de la OTAN, intervino la OTAN, que fue supuestamente ellos lo que tiraban a Gaddafi. Lo cierto es que justamente lo que hizo la OTAN interviniendo en Libia era tratar de evitar que Gaddafi cayera en manos de las milicias. Por eso hizo una cortina de bombas para que justamente las milicias no pasen y lo agarren a Gaddafi como después efectivamente pasó, que lo agarraron y lo mataron, y toda Libia se festejó la muerte de Gaddafi porque realmente fue un triunfo revolucionario de las masas. Como la burguesía no evoluda la OTAN no evoluda sacó esas conclusiones, y en Libia, ¿qué hizo? Masacro. No hace sí. falta que intervenga la OTAN en Libia porque, sí, sí. Eh, perdón en sí. Siria, porque está la asad está la OTAN masacrando. Está la asad Entonces, justamente, a través de esas elecciones que sacaron, eh, hicieron bombardeos locales, exterminio locales, barrio por barrio, justamente para evitar que que, que Al-Assad caiga en manos de, de las milicias de Siria. Eso fue más o menos la política que, que tuvieron en Siria, sacando las conclusiones de Libia. Sí, por supuesto que en el medio de semejantes convulsiones, revoluciones, el imperialismo no va a entregar eh, fácilmente el, el control de, de la región a, a masas desarrapadas, como le decían. Eh, obviamente que interviene... Eh, Pero interviene para impedir justamente, como lo hizo la discusión, para ser claro, con muchas corrientes izquierda que decían que está todo armado por el imperialismo, es primero que Gaddafi y Al-Assad, porque la justificación es que Gaddafi y Al-Assad son antiimperialistas, en eh. cierto sentido, y lo vienen tomando hace años. Eh, que es una mentira total. Eh, Gaddafi tenía contratos con las petroleras imperialistas como la Eni, la Totalfina, la British Petroleum, y de hecho la masa le encontraron en palacios y casas gubernamentales y en los servicios de inteligencia documentos donde Gaddafi, a manos del M16, Servicio de Inteligencia Británico, tenía en las cárceles torturando presos de los milicianos de eh, Afganistán e Irak, como los terroristas. Eh, como terroristas de Qaeda los tenían las presos en las cárceles de Libia, eh, torturándolo eh, a cuenta del M16. Y Al-Assad tiene un portuario también importante eh, de, de relaciones carnales, digamos para que se entienda acá en Argentina, con el imperialismo. Al-Assad, padre, fue, junto con Bush, padre, eh, formó la coalición de... Veintipico pico ejércitos imperialistas y de la región que invadieron Irak en el 91 Al-Assad padre y Al-Assad hijo es el que son los que mantienen las fronteras de paz con el sionismo en las alturas del Golán que él nos mantiene ocupada desde el año 67 y Al-Assad mantiene todos los acuerdos de paz con el estado sionista fascista de Israel que ocupa Palestina desde el año 47 y actualmente hoy también mantiene esos eh, tratados de paz y justamente Y esto es una consigna de las masas en Siria, que en el Facebook se pueden ver, tenemos quizás consignas que aparecen en las movilizaciones en Siria, una que grafica esas cuestiones de unos eh, jóvenes de 16, 17 años que dicen que en Siria, la única parte segura en Siria son las alturas de Golán, que es la única parte que no bombardea al Assad, justamente porque es la que tiene tratado con el sionismo. Y uno de los últimos también... Eh, servicio que le prestó al imperialismo fue pactos que ha hecho con el protectorado iraquí, con Maliki, que es el viceprimer ministro del de protectorado yanqui en Irak, luego de la invasión del 2003, eh, inclusive cerrando las fronteras en las cuales se abastecía la resistencia iraquí, que era en Siria. Eh, le cerró las fronteras, custodió la frontera y tiene tratados de paz con los Ayatolás iraníes, con Amanine Shah, eh, que es otro supuestamente antiimperialista, que es del riñón de los ayatolas, al-Maliki que es el vicepresidente iraquí y todos sabemos que Irak es un protectorado yanqui y Maliki es un títere del imperialismo. O sea, hay sobrado y después el negocio con las transnacionales de la telecomunicación y los servicios a morir y digamos los intereses del imperialismo yanqui, el imperialismo francés en Siria no fueron tocados como no fueron tocados ni bombardeados ninguna ciudad donde por ejemplo acá diríamos ni Puerto Madero ni Barrio Norte claro eh, o sea lo, las ciudades donde se ven imágenes de la televisión destruidas son la Matanza Pacheco eh, Villa ah, sí. Constitución y San Nicolás digamos claro. en, en, para que grafis, ser gráficos claro. de alguna manera eh, ustedes en eh, en octubre se organizó organizaron un festival eh, en, en, digamos en el, con la idea esta de romper el silencio y, y contar un poco lo que pasa qué tal estuvo el recital, el, el festival, consecuencias, cuéntenos un poquito cómo vino eso. Bueno, sí, en octubre, el 27 creo que fue, sí el 27, ¿no? Sí. Eh, hicimos el festival en el Borda que la verdad que costó muchísimo porque justamente si es justamente hay un cerco y si hay un cerco es en todo sentido hasta que también te puede peligrar el lugar donde vas a hacer recital, porque justamente es un cerco sí. Así que nos costó mucho, pero lo logramos. Salió recital, habrán ido unas 400 personas, estuvieron las bandas, que realmente estuvieron muy bien. Llegaron adhesiones de Libia, de Siria, justamente del Frente de Batalla. Y la verdad que sí, yo creo y nosotros creemos que realmente sirvió para romper el cerco, porque fue justamente contra todos aquellos que decían que. ...que no se podía hacer nada... ...o que no había condiciones... ...o que Siria estaba muy lejos... ...o que teníamos que hacer los argentinos... ...haciendo un festival, claro... ...por las masas sirias... ...o aquellos incluso que estaban en el comité... ...que decían, pero si las masas sirias no piden que hagamos nada... ...no, no piden ayuda, ¿por qué la vamos a hacer? Así que realmente fue un sopapo para todos, para todos ellos... ...en ese sentido... Eh, La verdad que estuvo muy bueno porque sirvió para romper el cerco y justamente lo que nos demostró es que si un grupo tan pequeño, porque realmente somos una fuerza muy pequeña, si a nivel internacional se pronunció mucha gente y se puso en juego un engranaje importante, pero en comparación con otros movimientos somos muy pequeños, ¿qué, qué habría pasado si las grandes organizaciones obreras y de izquierda habrían tomado esta campaña en sus manos? Nosotros pudimos mandar 1500 dólares. ¿Qué pasaba si el FIT se pronunciaba y hacíamos un festival a nivel nacional en favor de las masas sirias? Habríamos juntado miles y miles de dólares y realmente habríamos roto un cerco en Latinoamérica, pero a más grande nivel al que lo hicimos nosotros. Así que justamente lo que demostró ese festival que sí hay condiciones para hacer algo. ...que los que dicen que no hay condiciones... ...porque realmente están del lado al asado... ...porque no quieren hacer nada... ...porque realmente les importa más por ahí... ...una butaca en el parlamento... ...un centro de estudiantes... ...que hacer algo realmente por la revolución. Okay. Eh, y bueno, ya estamos medio cerrando... ...porque tenemos que ir a la tanda... ...pero eh, la cuestión... Eh, ...lo que estaba pensando... ¿no? El, ...el tema del Estado de Israel... ...y la zona... ...es clave de en la geopolítica mundial... ¿Y qué relación hay? ¿Qué, y Ahora hubo, bueno, aparecieron esta semana nuevos bombardeos en, uh -huh. en la Franja de Gaza, si ¿sí hay alguna relación. Eh... Sí. Eh, justamente tanto silencio, tanto cerco y tanta hazaña y masacre en Siria es para que la revolución que comenzó en Tine, en Túnez, siguió por Egipto, Libia, en toda la región, no llegue a Jerusalén, no llegue a Palestina. Claro. Eh, porque es donde tiene concentrado el imperialismo yanqui europeo y todo al genderme que tienen ahí que es Israel desde el año 47 uh -huh. que es un genderme que es un estado artificial impuesto sobre la base de la expulsión y masacre y el exterminio de la masa palestina que es un enclave militar para controlar las rutas de petróleo y a las masas de, de la región eh, a, eh, bajo el terror del fascismo Y tanta hazaña en Siria es para que pare esa cadena de revoluciones y no llegue a Palestina. Y tanto silencio eh, por parte de muchas organizaciones también que se dicen de izquierda y tanto calumnias a calumnia, las masas sirias, no solamente Siria sino Libia y de toda la región que les dicen masas atrasadas, que lo único que quieren es libertad en general de, o un parlamento o que son musulmanas o que no tienen ni idea de nada es justamente para que no se ponga, no se termine de poner en cuestión el dominio imperialista en la región y que no llegue a, a Israel por eso tanta calumnia de parte también un rol importantísimo en América Latina lo jugaron eh, los gobiernos bolivarianos de Chávez, Castro, Evo Morales, etcétera que volviendo al juego de palabras son los primeros que dijeron tropa terrestre de la OTAN y en los cuales muchos se hicieron eco, organizaciones izquierdas pero a la vez eh, vimos cómo en las últimas semanas eh, Chávez llamó a votar Obama o sea bueno, eh, claro. a dónde quién es quién, quién acá quién es del OTAN o quién le hace el juego ¿no? Eh, claro. justamente en relación a eso y hoy en Palestina empezó un, una masacre porque justamente eh, se le hizo la UAN, Obama acaba de ganar las elecciones Eh, el imperialismo sale fortalecido y dije, se acaba, se acaba, acá mando yo y, les, y me, me empieza a imponer orden, eh, me garantizar orden en la región. Y hoy si pueden hacer lo que está empezando a hacer el sionismo, que ya movilizó 75 mil reservistas de Israel y no Israel del mundo, pues si sos sionista en el mundo, tener que irte para Israel en este sí, momento fundamentalmente del mundo, porque solo Israel nos junta 75.000 reservistas para Exactamente, nada. están en la frontera de Gaza, si lo pueden hacer hoy y amenazar hoy con una nueva masacre en Palestina que no podían movilizarlo desde el 2008, no significa que el 2008 acá no bombardearon claro, pero el sionismo de no podía en dos años de revolución no movió un dedo en relación, no lo podían usar porque no movió tropa porque está deslegitimado y sería un se nafta al fuego porque hay un odio terrible en todas las masas de la región pero si hoy lo pueden hacer es porque se impuso un genocidio en Siria si Al-Assad no hubiese hecho el trabajo sucio como hizo de la OTAN y el imperialismo y todo porque estamos hablando de 20 meses de que el imperialismo dejó correr y cuando hacemos eco en el cerco y el silencio que hay es porque alguien le dejó las manos libres la izquierda mundial al no denunciar esto al no denunciarlo y a organizar entre todas las organizaciones sobre a nivel mundial Eh, acciones de solidaridad fue parte de ese cerco que le posibilitó tener la mano libre al azar para masacrar porque no hubiese sido posible con Europa paralizada eh, en relación a en solidaridad con las masas sirias y con las masas de todo el Medio Oriente cuando hablamos que la principal fuerza de trabajo europea son todos hermanos primo y pariente de lo que están hoy en día protagonizando la revolución en el Medio, en el medio Oriente y el Norte de África yo para cerrar así muy cortito ya estamos un poco pasados de tiempo eh en primer lugar tienen eh, así muy, muy breve resumen ¿no? tienen contactos con, con organizaciones sirias, eso no, digo cómo es la relación por un lado y después que están pensando en alguna otra actividad de acá, de acá que termine el año no sé yo, eh, bueno volvemos a agradecer la invitación y pedimos disculpas si nos pasamos eh, una pequeña reflexión voy a intentar hacerlo corta eh, para todos los que están escuchando por ahí que se queden pensando un rato Eh, ¿qué estamos viviendo? estamos viviendo eh, eh, la discusión sobre si los 16 años se vota si ¿sí? la inflación si ¿sí? la clase media ahorra si ¿sí? Moyano eh, y la mar en coche que eh, eh, no es el mundo que estamos viviendo el mundo que estamos viviendo es que nos están fusilando matando a nuestros padres a nuestros hermanos ese es el verdadero mundo que se está viviendo y por qué es tan importante la actividad del comité porque nosotros somos Siria mañana porque los gobiernos que había en el norte de África y Medio Oriente hablaban como Chávez Evo Morales Castro Cristina Y hablaban contra el imperialismo mientras les pagaban la deuda, les garantizaban negocio con las transnacionales. Gaddafi era el principal esclavista y proveedor de mano de obra en Europa. Eh, y así estuvieron 20 años hablando contra el imperialismo mientras les garantizaban su superganancia. Y en Latinoamérica estamos viviendo ese proceso. Y cuando se inmole un pibe en Plaza de Mayo vamos a tener que salir como en Túnez. Y cuando Chávez empieza a masacrar a las masas en Venezuela porque no tiene para morfar y lo único que hay en Venezuela es petróleo para Obama, Petróleo con el cual hoy Israel está bombardeando la franja de Gaza. Vamos a tener que salir a pelear como ellos y los mártires van a ser nuestros hijos, nuestros hermanos, los que estamos hablando acá. Eh, y seguramente en Siria, en Túnez, en Libia y en Europa van a tener que hacer movilizaciones de, eh, de apoyo a las masas latinoamericanas. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo el verdadero mundo. Porque por ahí muchos no lo saben... ...pero en Wall Street no existen solamente los bancos que saquean el planeta... ...en Wall Street existe un movimiento de miles de jóvenes... ...que durante el genocidio en Siria, en las movilizaciones en Egipto... ...en las huelgas de los obreros despedidos de las transnacionales norteamericanas... Eh, ...se movilizaron en Wall Street diciendo... ...acá está el 1% de parásito del mundo eh, que nos está arruinando la vida... ...y se puso en pie unas fuerzas enormes en el corazón mismo de la bestia imperialista... Eh, para pelear en todo el mundo como en Siria, como en Libia, como en Túnez porque lo que está planteado no es si comemos con 6 pesos por día lo que está planteado es si comemos y el mundo que se viene es el que se vive en Alepo, en la franja de Gaza inclusive en Wall Street o en Francia ¿Cuál es la mentira? La mentira es que estamos llenos de gobiernos que enfrentan al imperialismo y que por suerte hay un imperialismo más o menos democrático ahora dirigido por un negrito ¿Y cuál es la verdad, eh, la que cuentan las masas sirias? Eh, ¿Por qué es importante la actividad del comité? Porque si en la. previo a la Segunda Guerra Mundial era importante que se ponga de pie las masas del mundo contra el fascismo en Europa, hoy es importante que las masas del mundo se pongan en pie contra el supuesto imperialismo democrático Obama y sus agentes que están masacrando en Siria y ahora en la Franja de Gaza. ¿Qué relaciones tenemos con Siria? Mir Eh, nosotros tenemos un pequeño orgullo en defensa de nuestra propia vida que es que somos los únicos que organizaron movilizaciones en Latinoamérica eh, somos los únicos que cercaron la embajada de Siria este, somos los únicos, y lo decimos con orgullo y con tristeza porque en realidad se tendrían que haber cercado todas las embajadas de Latinoamérica en realidad tendríamos que haberle prendido fuego a la embajada de Siria este, porque es lo mínimo que se merecen Y de esas pequeñas actividades sí llegamos a tener contacto con la resistencia en, en Libia y en Siria. Este, en el último boletín hemos sacado fotos de jóvenes menores que nosotros que murieron en los últimos enfrentamientos en Alepo, que, están, que estaban en contacto con nosotros, que son los que reciben y tienen, los que propagandizan allá las humildes actividades que hacemos en Latinoamérica. Este... Eh, han muerto peleando cuatro jóvenes cinco, cinco. Eh, cinco jóvenes de, de, de corta edad tal vez eh, quizá más heroicamente que el joven de Túnez pero en el mismo sentido esta vez no inmolados sino tirándole tiros al enemigo este y cuando nosotros estemos así eh, ellos van a movilizarse en Alepo de eso se trata cuáles son las están ex... pensando en qué actividades están pensando mira estamos tratando de organizar todo tipo de actividades Este, se está viniendo el fin de año, queremos hacer otro festival este, pero principalmente la actividad ahora está en el terreno político porque lo cierto es que están empezando a bombardear Gaza están bombardeando Gaza y eso significa eh, que, que lo que se viene, se viene un verano caliente no una primavera árabe como hablaban los charlatanes de democracia y qué sé yo sino que las masas pelearon por pan, pan no hay, eh, hay bala eh, No tenemos un calendario hoy por hoy, ayer se hizo una actividad muy importante en el Comago, en Neuquén... ...con una charla con, con estudiantes, donde se formó nuevamente el comité... Eh, ...hay comités actuando, como decía Fede, en distintas partes... ...no hemos todavía organizado un calendario, lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo acá... ...después de una intensa actividad estamos recorriendo medios de difusión que nos abren las puertas... ...organizaciones de obreras llevando, demostrando que si un pequeño grupo pudo juntar guita, alimentos medicamentos, hacer festivales cercar las embajadas si un pequeño grupo de estudiantes y de sindicatos pudo hacer esto eh, en defensa propia eh, tenemos que organizar un gran movimiento que pueda eh, eh, hacer acciones superiores porque a, a la azar es Chávez, es Cristina eh, y eso es lo que está en cuestión en el verdadero mundo que estamos viviendo buenísimo, bueno bueno eh... Están eh, bienvenidos a acá a aportar cuantas veces quieran. Y eh, pues el, el Facebook, lo repetimos, es Comité por Siria, búsquenlo, ahí van a... Ahí a, lo, lo subimos al, al Buenísimo. Facebook. Y eh, también, bueno, hay una eh, reunión del comité a donde se pueda ir eh, los martes. Todos los martes a las 18.30 en Filosofía y Letras. En Filosofía Letras. Bueno, bueno, les agradecemos de vuelta la visita. Gracias Muchas a ustedes por el, el espacio, No. no no, favor, no se da en todo. No buscan. Y nos vamos escuchando manos. un poco de rock combativo eh, de, de Clash, Rock de Casma. La colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra libre. Piedra libre. El programa de la colectiva donde descubrimos detrás de las noticias la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar.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 RNMa Red Nacional de Medios Alternativos. RNMa Red, Naci Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA. Renunciamos a nuestros, mandatos, a nuestros asfixiantes. mandatos asfixiantes. RNMa Red Nacional de Medios Alternativos. Narraciones orales, documentales, poemas, un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una, una producción, producción propia. propia. Producción propia. De lunes a viernes.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 People. Village People People Banda El orgullo gay Si las hay bah, Yo no sé en realidad Si Si, sí, si lo reivindican Si, si lo reivindican tanto Pero Convengamos que eh, Ha sido una banda Que ha hecho mucho Por la Por la incorporación De la cultura eh, de, de hombres y oficios eh, en, los, en las fiestas ¿No? Todo el mundo baila hace el White Claro Sí, siempre eh, Bueno, hoy tenemos un Museo con Sentido Dedicado al Orgullo Gay Porque hace una semana, exactamente el sábado pasado Fue la marcha del Orgullo Gay eh, es, La sigla es LGBTIQ eh, lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexo y queer Y creo que hay un par más ¿Cuáles son los queer? No No, creo que son las que se visten de mujer No, sí. o se visten de otro sexo Sí, como así muy exultante, muy exultante Como de fiesta. No, Igual, pero eso, esos está? son los drag queens, no las queens, no sé. Ah. Por no eso, sé. no sé. Eh, no, no, pero es complejo Perdón, a veces teniente, con, conocer eh, los, los distintos eh, géneros que se manejan en, en, la, en la cultura gay. Igual una, un pequeño comentario. Esta canción, aparte de ser YMCA y súper conocida por todos, se popularizó mucho con Susana Jiménez cuando hizo su versión castellanizada que decía, soy no sé. Susana... Siempre detrás igual, detrás, de, detrás de, de todo. Detrás de todo solo hay una mujer. Ni ah, una sí, diva no total ni no sé. una mujer fatal. Ay, ¿Cómo ¿soy lo vas a ver? Ah, siempre sí, igual. Ahí sí, ahí sí. ¿Y, cómo, ¿Y qué decía <ríe> en la parte de WMC? Ah, desconozco. Pero de, ¿Eso detrás de todo? Detrás de todo... Siempre Estamos haciendo las detrás todos. de todo Siempre hay una mujer. Ah, es verdad. Ni bueno. una diva total, ni una mujer fatal Bueno, digamos que <risa> Susana, un ícono casi opuesto diva. a la apertura gay, ¿no? Susana. Sí, lo contrario, lo contrario. Sí. Ella no, que no, no está que, en la vanguardia. Que... No, no está en la vanguardia. Bueno, les cuento de dónde surge el el la, la cuestión del orgullo gay. En realidad, acá se, en, en los distintos países es en, en otros días, ¿no? Eh, acá se hizo en noviembre, pero el las marchas del orgullo gay surgen. De, una, de, unos, de los disturbios de Stonewall, que fue, en los 60, había en Estados Unidos permanentemente redadas y, y allanamientos. Redadas, me gusta a, que digas redadas. Sí, como el doblaje, como el lobo del aire. <risa> no sé. eh, y el 28 de junio de 1969, en la zona de Greenwich Village, eh, hubo también una, un allanamiento en, un, en, en el boliche Stonewall, en Nueva York, Y la comunidad gay, digamos, resistió Y hubo enfrentamientos durante toda esa semana Contra la policía por la persecución a la comunidad gay uh -huh. A partir de ahí, el 28 de junio es conocido como el Día del Orgullo Gay Y se hacen marchas en todo el mundo al respecto Entonces elegimos una selección musical de temas del orgullo gay ¿Eh? Vamos a arran Bueno, arrancamos con YMCA Y ahora seguimos con un himno gay con el que cierran las marchas eh, del de soy en Argentina una versión en castellano de un tema de Gloria Gaynor yo soy lo que soy mi creación yo soy lo que soy y mi destino eh, la, la original de, es, de, es de Gloria Gaynor eh, el nombre es pura casualidad que sea Gaynor pero eh, tiene esta, esta, esta declaración que es yo soy lo que soy no tengo que dar excusas por ello el tema arranca medio, así suavecito Después se pone... Sí, después Sandra ahí levanta un poquito pera, pera. Sí. Eh, Y Sandra también, quizás Una de las eh, pioneras Del orgullo gay en la Argentina, ¿no? No, no pioneras no Siempre fue la negadora absoluta ¿Ah, sí? Públicamente claro, Públicamente, pertenece a, a, a otra generación A la generación Armario Ah, mirá vos, yo te tenía otra ah, idea Completamente opuesta En no, hora. en comparación digo, con los últimos años que empezaron todos, ¿sabes? Julio Boca y... está de moda ser gay, de alguna manera claro. No, no, no me gusta eso No, me gusta. No, eh... no, no, es que está de moda no, no, no, no pero no, hay, hay otro margen hoy muy distinto a los que había en los 80 sí, está clarísimo claro. eso, ¿no? Sí, exacto. Y a eso, a eso claro, claro. sí Y aparte también ayudó mucho la, la discusión sobre el matrimonio igualitario, todo esto a a, a, a, a esto, a, a que se pueda blanquear la situación de que existe una comunidad que, que estaba solapada. ¿no? Bueno, yo soy lo que soy. Pasamos al siguiente tema. Tema que no, no necesariamente habla de, del, de, de no. la cuestión de la identidad y de, de salir del armario, pero sí es un icono ahí eh, también muy famoso y reconocido que es Freddie Mercury. Y en este video, particularmente, aparece, en el video de esta canción aparecen todos vestidos de mujer eh, pidiendo liberarse, ¿no? quieren ser libres. Eh, a mí lo que siempre me llamó la atención de este video es que qué bueno vestir estar baterista de, de, de Queen en este video. Estaba vestido como una adolescente rubia. estamos un poquito. Bueno, y también, eh, también fue uno de los primeros casos conocidos de, de, bueno, de muerte conocida, ¿no? En, en los 80 el de, el de... ¿Cómo se llama? Frey, Frey Mercury. Que a su vez también había surgido esta, esta idea de la peste rosa, ¿no? Como, como si fuera una, una cosa circunscripta a la, a la promiscua vida de... Y sí, fue la primera eh, idea eh, tan errónea que se tenía sobre el Sida, ¿no? Que, okay. que era propio de lo, de la homosexualidad. Sí, aparte digo, dentro de la estigmatización es como que eso le sumaba un, un claro. punto más para para acentarlo. Muy bien, pasamos al siguiente. Ahora sí, Gloria Gaynor originalmente otro himno. Ten. Del, de la comunidad gay y del, del orgullo gay. Ah, ¿sí? No sabía, ¿sí? sí, sí, sí, está como muy eh, relacionada esta cuestión de luchar contra la, la, la opresión y las trabas que la sociedad le impone. Eh, y es un... Eh, ah, quería contar del anterior también, que yo soy lo que soy, está originalmente la canción tampoco es de la, la, la compositora no fue Gloria Gaynor. Te iba sino, a decir eso, te iba a decir, pongo en duda si fue Gloria Gaynor. No, ¿no? estaba. era parte del musical de la Jaula de las Locas, eh, que también fue un, un, un, un musical que eh, también mostró la cultura gay y también la historia de la jaula de las locas es este. Este muchacho que tenía que presentarle a su. a su a su novia que era hija de un partido conservador ultraderecha a su familia que su padre era gay entonces simula toda una situación de, de, de, de masculinidad con todas las locuras que hay ¿no? hay una película eh, francesa sí. original y después la remake sí, con, Robin con Robin Williams y Gene Hackman, y Gene Hackman como el, el conservador bueno I Will Survive te quiero dar y ahora vamos a seguir con la siguiente canción que son También la primera banda gay de la Argentina, creo. No Virus, sé si la primera. Pero una de las más importantes. Superficies de placer. Su gerente canción. Virus. Virus. El disco Superficies de Placer era un culo. ¿No? Como si fuera unas, unas, como validando una nueva superficie de placer también. Tan negada, ¿no? Y quiero citar a mi, a mi amiga eh, Candelaria eh, que decía, a la larga, un culo es un culo, ¿no? Superficies de placer eh, Este tema tiene una, una, un, eh, un interludio musical Medio con una onda caribeña. Que recordábamos ayer con Manu Que se parecía mucho a la, a la música de, de apertura de la, de la serie Stress ¿Se acuerdan ah, con Emilio sí, Díaz y sí. la de Forimonti? como era? La Silencio, La, total la otra actriz. Eh, eh, Doris, del Doris del Valle. Doris del Valle, Doris del Valle. En una casa eh, hace masajes, ¿no? Claro, una clínica de, no, de no, masajes. Sería como un spa acá. Ah, acá Esta parte, miren, escucha. Vamos todos al Caribe electrónico. va Es que Oye chico <risa> Puede ser un Sebast puede estar Sebastián el de la sirenita bueno. tocando debajo del agua Sí, los auriculares de lobo, el aire me dan calor Bueno, que la próxima canción A la que vamos a pedirle a Nacho que pasemos Hay un mito, no se sabe si es verdad o no, de que es una canción Toma la a la mañana sí. Sin temor Bueno, la caer. historia básicamente es que Mariel va a visitar al capitán Baja El capitán saca el la gorra, ¿no? Y yo me imagino como un capitán tonto medio tontos vestido tontos así de cuero YMCA de Tipo de YMCA. YMCA Y Mariel entra, qué sé yo, toma el café Pero al consorcio no le gusta nada esto Dicen que originalmente el título era Ariel y el capitán Y que el consorcio en realidad se indigna porque hay una relación homosexual en los años 60 y cuando vamos a escuchar la canción y, y vamos a sacar cada uno la sus propias conclusiones nuestra con es onda medio barroca, ¿no? el consorcio se reunió y en el capitán, tán, se habló Pilar, ¿no? Pilar Lasuna parece que era una de las que se sí, eliminó. ¿no? <risa> y aparte, esta canción tiene toda una modulación a tono menor Que es cuando Mariel muere, miren esta parte, muy buena Entonces ahí modula a tono menor Pero al quinto no llegó Alguien la cuerda le cortó Y se cayó y así Bueno murió. No está comprobado este mito Pero hay, hay quienes hacen esas lecturas También viste uno Del rock y de la música extrae el sentido que, que desea Y vos habías contado Fuera del aire algo del de final de la canción Ah, claro Que dice Dice, bueno el capitán nos, nos faltó a la, a la reunión del consorcio porque estaba con Mariel a dónde estaba él. No sé si es una, una pregunta. ¿A dónde estaba él o ¿A dónde estaba el él? él? Pero ahí se a Mariel. Para, bien, parecería bueno. un aparece un pronombre masculino. Ma. Para alimentar el mito. Siguiendo con el rock nacional, vuelve Sandra con un tema. Sandra, va y viene. Vuelta y <risa> <De> vuelta. Vuelta y vuelta. Un tema eh, de Marina Arroz, que hoy leía que Marina Arroz dijo, yo nunca quise que Puerto Poyenza se transforme en un himno. en un himno gay. Pero bueno, por algo será. <risa> dijo, que ah, no, me. No, no, no, eh. El amor que surge en Puerto Poyenza ¿no? Tal vez el miedo ¿Qué en Chile no en Puerto Poyensa. Que apareciera. No, no, no sé. Pero es un lugar de vacaciones. Y me creció este amor. Le creció un amor. Alimentándose en el sol. Un poco pelotazo. Igual, ¿no? Es un poco pelotazo. No, pasa después y se pone más pilas. Sí. <risa> y luego entonces, fuimos a la playa y nos besamos descar descaradamente. Y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Ah, Cachondo. Y, y viste, tenés la letra ahí sí. que dice... ¿Lo del gordito de anteojos? Claro. y. es? Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente, alucinando al, al gordito de gafas. <risa> que fue corriendo a cambiarse los lentes. Que fue lentes. corriendo Yo, no, a Son no, dos <risa> mil <amasándose>. <risa> <risa> ¿Estoy viendo bien? <risa> Porque viste que hay toda una fantasía masculina. no No, no es <risa> mi caso. Pero esta cosa de... ¿Por qué hay tanta... Hay mucha pornografía de consumo masculino, de mujeres. ¿No? Así. Eh, sí. Claro, porque la fantasía del hombre no es que en algún momento lo van a invitar a él a la, a la claro. movida. Y, y había una película de un tipo que había hecho un trío con la Hermu y, y lo dejaban afuera. De repente. Es la historia de de Ross, de Friends, ustedes veían Friends. Claro. Ahí Ross le pasó medio eso. que intenta, bueno, salvar su pareja y le dice, bueno, invita a tu amiga que tanto querés a su mujer. Hasta que de pronto se tiene que dar una sillita mirando, le dice, acá hay algo que no funciona, se termina aburriendo y se levanta y se va. Bueno, tiempo después la mujer dice, claro, lo que pasa es que no me gustás vos, me gustan a mí. Y se, y se fue. Dice, oh. Bien, <risa> pasamos al siguiente. Picture <risa> Boys. Bello. ¿Alguien lo vio en vivo alguna vez? No. No. Ah, Es muy genial escuchar al público argentino este cantando peso. <risa> este tema es muy particular, se llama Go West, ve al oeste Es un tema de WMC, de, WMC, de, de los Village People La versión es de, de los PESHOP Boys Y dicen que es también la comunidad gay de Estados Unidos lo tomó como un himno porque esta eh, expresión vete al oeste, que surge de una de, del No sé si es de la literatura, pero donde un, en un momento un tipo que está hastiado de, de, de donde vive, uno le dice, andate al oeste, a, a poblar el oeste de los Estados Unidos, ¿no? A principios del siglo. Era como si andate la mierda, ¿no? No, no, no, era como decir, andá a buscar tu destino hacia allá. Y el tipo, y después la comunidad gay lo tomó diciendo, vamos al oeste, vamos a San Francisco que es la meca, la meca de ahí, los Estados Unidos. Un video muy raro, el videoclip mucha iconografía soviética está, hay una una um, estatua de la libertad negra vestida de rojo, mucho comunismo y en el medio de los pechos voy disfrazados como de, de soldados um, futuristas que están caminando por un mundo hecho de animación comput de computadora de los 80 escuchemos comentábamos con Manu que la mucha de música del orgullo gay no llamada del orgullo gay es muy baila muy bailable muy electrónica muy punchy punchy no en el video también hay mucho musculoso en, en musculosa lo cual también sí, sí, sí. mucha sí, te... mucha musculoso musculosa, musculosa. <risa> bueno hay un hay un término que se llama musculoca lo escuchó no. musculoca musculoca serían como eh... Una, un hombre gay, pero muy curtido, con músculos. Sí, bueno, una musculoca sería Ricardo Forte por ejemplo. Ah. Los, un ah. Es un <risa> okay, okay, voy Bueno, otro temazo de Temón. Temón, temón. temón. temón. Trencito <risa> baile. ¿Quién no lo bailó. ¿Quién no lo bailó? ¿No? Somos es que no hacer el trencito acá. Sisters Ledge Somos familia Tengo a todas mis hermanas conmigo Yo baile un poquito de noche eh, Vamos a pasar al al. A uno que no sé No creo que la comunidad esté muy orgullosa De este, de este tema El 12 El 12 El 12 El 12 El La 12 <risa> Pero hay que reconocer que la temática de este tema es una salida del closet. ¿no? Y en los 90 menemistas tan machistas, y tan neoliberales, cantar esto fue una, una manera de blanquear. De romper. Estoy saliendo con un chabón. Estoy saliendo con un chabón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? <risa> no o sea, ya se oya. Oya. Y ya plantea una de las problemáticas que después se iban a tratar en el matrimonio igualitario, que era la, la adopción, ¿no? Le gustaría darle un varón, dice. No, sí, pero no un varón. Para, para, moto. Este tema es claramente en joda, no jodamos. No decís que somos homofóbico que no es... Sí, para mí sí. Bueno, dijimos que seguramente no estaba tan orgullosa... Pero bueno, no, lo podíamos, no lo podíamos no podíamos no lo podíamos dejar afuera bueno y vamos a cerrar el escucha está bien es verdad y la que estaba muy buena era la otra a de... ah, gente, agente, no, agente, no, ese agente, sí que era una cosa ofensiva para todos. ¿eh? <risa> <risa> <risa> no, eso no te lo voy a no, sí, que que decir. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me <risa> es la misma? El... Ah, la misma. Es la okay. misma, sí, sí. Es una absolutamente homofóbica y... <risa> Que no la vamos a pasar. <risa> no la vamos a pasar en ningún modo. Y vamos a cerrar con una canción con un artista que <risa> a la que yo a, a, a aprecio mucho, que es Liliana Felipe. Con una canción que quizás no... La temática de, de, la, de, la, de la sexualidad no la toma tan directamente, pero dice una cosa muy bella que dice... Eh, tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Y yo creo que la técnica de los pájaros solamente puede ser... Eh, de una mujer a otra mujer. Por eso la, la traje esta canción. Y porque Liliana Felipe es una mina que también... Eh, militó mucho por los derechos de las mujeres homosexuales y está casada con una mujer, con Jesúsa Rodríguez, que no es la versión masculina del, del caudillo radical Jesús Rodríguez. Una mina también, ambas han hecho mucho por la cultura gay en México, por la cultura y por los derechos de la mujer. Eh, Eh, en el mundo. ¿Será por este programa que estoy viendo brillitos, abuela en la casa? No, no, no sé por qué será. Puede ser. Acá, acá, antes de cerrar, nos dice Alejandro Vitrán, sí. que no nos olvidemos de Pluma Pluma Gay, que también es una versión de Los Sultanes. Sí. Eh, dice, no es la misma, es otra, la de Los Sultanes del biberón, aunque no lo crean, pegaron pues, dos hits los amigos del Sí, de igual la, la de Pluma Pluma Gay, en realidad es también... Oh está basada en otra canción que no, no dice nada bueno, creo que no dice nada es rumana es algo rumana así. que no tiene nada que ver con lo gay pero el tipo se escuchaban gay, gay y te dije claro no. Sepa, no, no, y La no, rumano arranca, estaba diciendo dale, dale la locomotora Ya, ya que nuestro, arranca muy bien porque tiene esta, esa parte rara al principio que parece como japonesa y es, ellos dicen marica quién marica, marica tú, tú, tú claramente marica yo. dijeron nuestro, nuestro, nuestro métier es en la cumbia en la, en la música popular homofóbica así que vamos a tratar de causarnos en ese camino. Bueno, nos vamos a entonces con eh, probadita de eternidad de Liliana Felipe. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me toques todas las partes del alma y del cuerpo y del cuerpo, sin alma también. Para ver mis ojos lamiendo tus ojos para ver tu ombligo. Que será, será, será el testigo de que el pasado nos vuelve a pasar, siempre el pasado nos vuelve a pasar. El pasado nos vuelve a pasar siempre el pasado nos vuelve a pasar habrá ¿Qué? que traducirlo como a los silencios habrá ¿Qué? que más sacarlo como a las orejas habrá ¿Qué? que silenciarlo como a los abismos habrá que sumergirlo como a las gritangas, habrá que tolerarlo como a las cajeras, habrá que respetarlo como a las ballenas, habrá que recordarlo cuando se nos olvide, habrá que comprimirlo cuando se nos dilate. Habrá que triturarlo como a los impuestos, habrá que programarlo como a los placeres, habrá que calentarlo como a las tortillas, habrá que contemplarlo como al infinito. Tengo muchas ganas de que con la técnica de los pájaros me beses toda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 Nos vuelve a pasar de que el pasado nos vuelve a pasar siempre el pasado nos vuelve a pasar habrá que traducirlo como a las ballenas Habrá que masajearlo como a las cajeras Habrá que silenciarlo como a los olvidos Habrá que sumergirlo cuando se nos dilate Habrá que tolerarlo como a las fritangas Habrá que respetarlo como a las tortillas Habrá que recordarlo como a los impuestos Habrá que comprimirlo como al infinito Habrá que triturarlo como a los silencios. Habrá que programarlo como a los abismos. Habrá que calentarlo como a los placeres. Habrá que contemplarlo como a las orejas.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 Los estudiantes de las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires... ...pidieron a gritos participar en los cambios... ...que el Ministerio de Educación quiere imponer... ...en forma inconsulta. El ministro se hizo el sordo y planteó reuniones... ...como si solo estaría dispuesto a poner el hombro... ...para que los estudiantes lloren por lo que no les gusta. Exigimos que el Ministerio cumpla con la Ley Nacional de Educación que enuncia que los estudiantes deben participar en la elaboración de los cambios. Para poner el hombro para nuestros hijos e hijas, estamos nosotros. Madres y Padres por la Educación Pública. Porque defendemos la educación pública, apoyamos a nuestros hijos. Búscanos en Facebook como Madres y Padres Media Cava o envíanos un mail a madres y padres Punto mediacava arroba gmail punto com. Eh, ¿qué pinta que tenés, mono Pareces Mono las pelotas oligarcón Señor gatica. Estás escuchando el Palermo de los Simios El silencio en el mundo arrasado vertiente de la extrema melancolía y del coraje y de la velocidad del amor y del miedo eran cinco hermanos en una santa eran cinco besos que cada mañana dueño de la ciudad de su memoria blanda y de la madrugada hambrienta y sin sentimiento y de la suprema soltura de los vagos Margarita ¿Le hizo esperar demasiado? Siglos Al salir del Teatro Villarrocamora y Saturnino los pobres ni siquiera sospechan que nos vemos en los jardines como... ¿Como enamorados? Como amigos que se quieren bien <risa> Sentemos Sí oh. Oh. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida Vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide Para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Cómplice de los encuentros De la grapa que nos hizo hablar Loco de la noche Despreocupado amigo del alba Señor de los tristes ¿Conoce esa música? ¿Conoce las palabras de esta canción? Bueno, estamos escuchando La voz El sorsal La sonrisa perenne Del arrabal porteño Cada día canta mejor Sigue siendo noticia, hoy, estoy hablando nada más y nada menos que de Juan Domingo Perón. <ríe> no, perdón, ya tuvimos, ya tuvimos este problema, ya tuvimos este fallido camino acá. Estamos hablando nada más y nada menos que de Carlos Gardel. Carlos Romualdo. Carlos Romualdo, que en un momento le dice a la chica, como si fuéramos amantes, sentate, sentémonos. Se trata en el pelado. Que decía. Dice que decía eso, ¿no? ¿Por qué, por qué bueno, estamos. Primero contanos qué escuchamos, Manu? Recién escuchamos, bueno, eh, algunos audios de una película de Gardel. Sí. Eh, escuchamos creo que Silencio y después eh, Soledad. Sí. -tango de y escuchamos a Juan, Sel, a Juan, Juan Helman, Helman. Eh, recitando. No a Juárez Helman. No a Juárez. A Juan Helman <risa> a Juan Kellman recitando sí, un, un poema de un poema de Pacurón, si no me equivoco, que se llama justamente Gardel. Y estamos rememorando a Gardel, aparte de que siempre está bueno la de Gardel. Sí, sí, cada en, día se, canta siempre, mejor. Cada día canta mejor y, y demás cuestiones. Eh, porque en estos meses, en este 2012, hubo dos noticias. En algún momento el 2012. En octubre... Y en noviembre. Sigue okay. siendo noticia Carlos Gardel. O septiembre, perdón. Esto, Viste que es muy DTN, ¿no? Es decir, sigue siendo noticia. Sí. Muy delicioso. Septiembre, perdón. Septiembre. La primera noticia. La primera es que apareció la partida de nacimiento de Charles Romuald Gardel. O Finalmente. Sea, se terminó la polémica sobre de qué, de dónde era Gardel. No le creo, no le creo. Está fraguada. Está fraguada. Está fraguada. Ah, sí, sí, sí. Este, dice esto en eh, publicó en el libro El padre de Gardel que escribió bueno Juan Carlos Esteban con Monique Ruffier y George Galopa bueno hicieron una investigación ¿Pueden, en ¿Pueden Toulouse pueden googlear esos nombres chicos sí. este bueno apareció en en Toulouse eh, en Tolosa en Tolosa sí como decía como dice otro que no documento es la de Gardel exactamente eh, que dice la bueno Tolosa, esto que nació en, efectivamente eh, en Toulouse ...de hijo de Bert... ...Bert Gardés... ...cuando ella tenía 19 años... ...el 11 de diciembre de 1890... ...este... ...esto sería el... ...el cierre de esa polémica... ...hay otro que van a decir que es mentira pero... ...o sea que Gardel era francés... ...exactamente... ...sería francés... ...sería francés... ...yo lo dejaría así igual por las dudas... ...viste... Eh, ...y la otra noticia... ...que también teníamos... Eh, ...que tuvimos conocimiento estos días de este mes... ...esta semana... ...esta semana... Eh, es que parece que Gardel era un estafador. Estos cambios de, playback. de identidad, de cuándo nací, dónde nací, etc. Mm. Eh, parece que era porque era un estafador y tenía un prontuario. Tenía un claro. prontuario, apareció el prontuario de Gardel. Sí, sí, sí. No, no, Playback no hacía, no, cantaba, cantaba como los dioses, todo eso parece que no hay... No hay este, que el árbol no nos impide ver el bosque, ¿no? Exactamente. Y... Eh, Apareció en un en una cuestión un poco rara que bueno vos un poco la contabas que sí, sí. parece que en un mueble medio escondido un eh, doble fondo un eh. doble fondo etcétera eh, apareció un prontuario creo que era de la policía bonaerense eh, en el que eh, efectivamente era de Tolosa entonces no no porque tenía otro prontuario <ríe> en la en la capital federal que dice, bueno, Gardel tenía muchos contactos en su momento en la década del 10 y del 20 con algunos eh, políticos del Partido Conservador, etc. Del PC. Del PC, PC, este Y parece que en la década del 20, digo, esto obviamente para una figura que iba creciendo era ah, como... Era mancho, era mancho. Claro, exactamente. Era y un acari en la sonrisa de Gardel. Claro. Y parece que le pidió, este por intermedio de este... De este caudillo conservador, le pidió al, a Marcelo Tedalviar a ver si no podía hacer desap desaparecer el prontuario que había en, en, un favorcito. en la Policía Federal. Claro. De, un numerito, si le hacía un numerito. Abel. Yo le canto en la fiesta de 15 de su hija, de su pebeta, usted me esconde el prontuario, me lo guarda. Claro, y bueno, pero quedó una copia y bueno, lo descubrieron hace poco. Y el prontuario eh, dice eh, a qué se dedicaba en, en su matufia, si era... Matufia, lo que aparentemente hacía. Ganado, en... Era un estafador el, era, cuento, el cuento del tío El cuento del tío que Le robaba a viejitos El eh, cuento del tío Pero ¿Qué, queríamos, Cómo ese? Pues yo el cuento del tío Para mí, la, mí la, te toca en el timbre Y soy el tío, contar, cuál el, tío. ¿Sabes cuál por es ejemplo, el cuento del tío? A mi abuela le hicieron el cuento del tío ¿Cuál es el ¿Cuál cuento? era? Se cruza con una mina Y... No me acuerdo muy bien cómo era Pero <risa> le saca plata Porque le dice Sí, toma este dinero Este... Por tal cosa No sé qué Bueno, lo de Gardel Se parece a eso bueno, necesito plata para ir a no sé dónde a cobrar una herencia, pide claro. plata y claro, es cobro la herencia, no tengo plata para viajar, entonces préstame plata que cuando cobre la herencia vos yo te doy un porcentaje de esa herencia. Ese es el cuento del tío. Digamos, de... con la herencia. De claro. la herencia de ese tío lejano que ah, que, el... que mucha plata. Pero bueno, evidentemente era un verso decía que hacía Gardel. Nosotros conocíamos otro cuento del tío. ¿Cómo es el otro cuento del tío? El otro, el que yo conocía, era el que te toca en el timbre. Hola, sí, soy la tía tanto. O, hola, no, tía, no, perdón. Hola, tía, tía, la, tía, soy hace, yo. Es la que hace eh, Darín en, rey, en, el, en, Nueve en Nueve Reinas. Que toca, va tocando timbres y atiende una viejita, ¡Hola! Y te decía, ah, tía, Carlitos, ¿sos vos? Claro. Sí, soy yo, soy yo. Eh, necesito plata, me quedé con el coche. yo voy a, Va a subir un amigo a buscar porque yo tengo que ir con el coche entonces sube el amigo y le saca mi mitad a la vieja Che, sí, ah. perdón ¿alguien vio el líquido efervescente que acaba de traer sí, se a la... salud, Desconchan! compañero buen día mira cuando estaba destilado era, mirá, mirá. <risa> ¿qué nos pasó? Hemos, ¿qué tiempos aquellos? hemos enriquecido ¿no? bueno, bueno, ni agua para el mate la investigación que creo que era de Martina Iníguez que es el nombre de la persona que bueno, hizo este, este descubrimiento. En realidad se descubrió un, uno que, un prontuario de 1904, que es cuando Gardel se había fugado del hogar. Sí. Otro de 1915, que era el que incluía esta cuestión de, de, de del cuento, del tío. Del cuento del tío, si no me equivoco. Y después otro posterior, había ah. otros documentos. No, otro, no era un prontuario era un posterior ah. algo que ya existía. Lo que se, lo que se hizo fue comparar eh, las huellas dactilares de los tres. Ah, de los tres eh, de los ojos. tres documentos que con lo mismo y aparte digo, esto también eh, como que corroboraría la cuestión del nacimiento de Gardel porque en claro, 1904 bien. cuando eh, todavía no, había, no tenía problema en decir quién era tenía 14 años eh, ahí declara que eh, Yo usaba se llamaba Carlos Gardés eh, y había nacido en 1890 en Tolosa, Toulouse, Francia sí. eh, o sea que como eso cerraría el círculo de donde había nacido Carlos Gardel Así que tú un francés que vino a chorear a nuestro honesto país. Sí, ah, que y la abuela era que el, el prontuario se le lía por... de Telecom. Claro. El prontuario se le limpia porque es el, el mismo Marcelo T. De Alvear el que ordena claro. la destrucción del prontuario. Sí. Y quedan en manos ¿no? de una persona que era fanática de Gardel. Laborante de tribunales. Claro, en tribunales y bueno, se, se la dan como una ofrenda, como bueno, sos tan fanático que te guardamos esto y guardalo vos como si fuese oro. Y bueno, el tipo evidentemente en algún momento murió, eso quedó en una casa y cuando se produjo la venta de la casa encontraron este... En un mueble llamado Secretaire, que es un mueble muy de la época. <risa> bueno, bueno, así bueno. que claramente Gardel, un ídolo caído más... Eh. A mí sí. igual no se me caen ídolos por este tipo de cosas. Pero Esta sección la dilataba y la habíamos de, denominado Francés estafador. Francés estafador. Qué decir, ese sería como el resumen de Carlos Romualdo. Ese es el bueno. prontuario verdadero, prontuario de Gardel Gardel, bueno, ese francés está sobre? Sí, y bueno, ya medio para irnos, para despedirnos no Vamos claro. a ir con un tema De Gardel, sí. para, no, para no ser menos Este Que se llama Lejana Tierra Mía Que quizás, digo, uno pensaba, si era uruguayo Si era de acá, no tenía mucho sentido claro. digo, Si era uruguayo, le quedaba cerca Ahora que todos sabemos que es de Francia Y no es Lepera ¿Qué, ¿Qué cosa? El, no, no sé quién era letra. La, la letra La letra no de sabemos La letra no sabemos Pero bueno. Pero Lepera también dice es ese brillo francés. Lepera Claro, Lepera. Lepera Lepera. Todos dicen que nació en Río de Janeiro, pero no nació en. Nació en todos. No hay disputa de dónde nació Lepera, ¿no? Si no le dan ni bola, por Lepera. Sí, no. bueno. la y después de la tenemos. Manera. Sí, bueno, dejamos para el próximo programa eh, una polémica que dice que Perón era francés, pero. Había una polémica también. Perón. No, era de Corsica, te parece los cuentos. Oh. Una nueva anécdota con Perón. Bueno. Nos, nos vamos. Nos vamos. Hasta el sábado que. Y en el... tu cielo quiero morirme un día con tu consuelo con tu consuelo y oír el canto de oro de tu cuerpo que siempre añoro no sé si al contemplarte al regresar sábane reino. de pianotea que solo quiebra la serenana, de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. en un balcón florido se hay el murmullo de un pura mérito, que en la periza llevó con el rumor. De os tras oh, de amor, siempre está el por su flor y su sol. está De mis amores como te nombro, con mil noche y sueños, con la pubida que no te dime ser mía que no son vanas ni te perdas, sabes tú que perdono due de volver a mi viejo, okay?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 El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, se fueron a vacilar al bar de la mona guana, se fueron a vacilar al bar de la mona guana, entre cocos y caranas, volvieron por la mañana el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. And uh -huh.